conventillos entre asambleas y comedores llega FM Riachuelo en el 100.9 en la boca del pueblo La historia de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 Carpintería Neubi. Precios de la economía popular. La economía popular. Soy el que nunca premió Desde que nació Emprendimiento de la economía popular. Sí. Servicio de catering, picada, desayuno, vianda, servicio de cafetería, pernives de cerdo, mesas dulces y mucho más. A Precios Populares. Contactanos al 1153 13 94 98 o en nuestras redes... Facebook sabor de bueno, Instagram sabor de bueno. Sabor de bueno, Delicias que acompañan tus momentos. Sabor <música> We'll be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 un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso el enfoque, el enfoque.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 Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Gràcies, caja de empleados. Propina especial. Eh. Sacamos adelante nuestro hogar Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular Somos las que repartimos la leche en el merendero Somos las madres de los pibes que mata a la policía Somos las madres de los desaparecidos Somos sangre, sangre. Somos tierra. tierra Somos matria latinoamericana, latinoamericana.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 ante sinceridad mi corazón vomita su verdad es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar la urgencia o la soledad la soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar cada otra vez dispuesta a penetrarte prepotente y altiva por la noche la soledad desespera por las noche la soledad desespera y por la noche la soledad desespera por las noche la soledad desespera pena infinita por aquella la violencia sujeta su alma a una brutal represión esperando apaciguarse o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma pero se pone loco en las noches rogando en de... no te la soledad desespera espera por ti espera por él espera por mí también por aquel